La pelota que quedó bollando abajo del aro. Pa estaba paradito en la mesa bueno, con todo. ¿Viste de esa cruzadita de piernas al revés que hace? Sí. ¿Sí? B más, manito en los bolsillos. Sí, un figurín. Hernández Tiempo un muerto. Figurín. Un figurín. Por algo es el técnico de la selección argentina. Sí, y así tal vez. Eh, a ver, a, a mí. Siempre los. Lo, y los entrenadores te dicen, los partidos lo ganan los jugadores. Pero hay, hay veces no, no, que el entrenador no, no, tiene mucha vez. incidencia en los partidos. Y que más el ocurre. entrenador argentino, que es tan bueno. Y más perdiendo 19 abajo. Bueno, y tocando el equipo constantemente Buscando que digo, variantes Estos tres equipos que te digo Te pueden ganar porque son aguerridos Y van a jugar hasta el, el último minuto Argentino de Junín Más de local quino de Mar del Plata Independientemente del momento y las lesiones Y Peñarol de Mar del Plata Y el otro que no te puedes entregar nunca Porque siempre está en juego Es gimnasia de Comodoro sí. ¿Por qué? Porque basquetbolísticamente hablando Con su juego de pases con su talento individual y con el cuerpo técnico que tiene jamás entrega un partido jamás entrega un partido siempre tenés que estar atento con estos equipos porque por más que estén perdiendo por 15 o por 20 puntos son equipos que te pueden dar vuelta a una ecuación porque tienen con qué porque tienen el amor propio para ir a buscarlo y porque saben a qué juegan en los tres casos anteriores porque son equipos aguerridos en el caso de gimnasia de Comodoro Además tenés buenos jugadores, ¿no? Eso está claro Sí, obvio Eso está claro Tiene mucho trabajo en eh, gimnasia Eso también. está claro Pero el caso de gimnasia es uno de esos equipos que se pone en partido Porque no pierde la línea, porque siempre es un equipo atildado Es un equipo que juega bien pasándose la pelota Que tiene mucho talento en sus manos Y por eso vamos a hablar con su entrenador, con Gonzalo García ¿Cómo te va Gonzalo? ¿Qué decís? En esta historia de que todo tiene que ver con todo, ¿no? En esta historia de que claro todo que tiene sí. que ver con todo claro ¿Cómo ¿Cómo sí. Gonzalo? ¿Qué tal? Buen día, bien, bien Lo veo un poco nervioso Matías, ¿no? un poco Fórico. ¿no? Ah, es ansioso, él te pone ansioso <risa> Pero no, es así, es así, Traversa, el profesor Traversa es así este Bueno eh, Estábamos hablando de, de cómo están los equipos este desde el de, de momento que, mira llevamos un mes de liga, arrancó el 22 y, y ya han pasado el 22 de septiembre, estamos a, a 21 de octubre 20, 20. 20 de octubre, no llevamos un mes cumplido, exacto de tiempo, y todas las cosas que, que, que ya han pasado en la liga, ¿no, Gonzalo? La intensidad que tiene nuestra competencia. Sí, la verdad que da poco respiro, ¿no? Eh, son tan seguidos los los juegos, los viajes, que la verdad eh, se hace una vorágine el día a día, que, bueno, hay que estar listo, que estar preparado para, para afrontar eh, cada partido, ¿no? Porque poco tiempo de entrenamiento, mucho partido, mucho viaje. La verdad que es una, una liga durísima. Ahí es Gonzalo, ¿cómo te va? Un abrazo grande. Eh, donde yo decía recién con el gallego, vos lo conocés a Sergio, nosotros, o sea, podemos sacar al entrenador de turno, pero me dio la sensación, y ustedes generalmente como entrenadores responsabilizan al jugador de las victorias, y está bien que así sea, porque lo ganan los jugadores dentro de la cancha. Pero hay veces que vos vas a ver un partido y, y notás que desde el banco va fluyendo eh, eh, buena energía y, y Peñarol lo tenía perdido por 19 y a lo largo de todo el juego se vio la mano del entrenador sí, claro. en, en el desarrollo del partido para levantar aquel juego del fin de semana contra obras. Eh, ¿Ustedes lo viven de esa manera o, o, o, o no se percatan de esas situaciones? Pero claro, sí, sí. Es obvio que Los, los cambios tácticos dentro de un partido te pueden definir la historia. Con solo nos pasó exactamente lo mismo con Peñarol, llevando un partido bien por 26 puntos a ponerse un punto. Eh, bueno, ahí se ve claramente la mano del entrenador, la mano del entrenador y lo que le transmite el entrenador al jugador, ¿no? Sí. Eso de, de no entregarse nunca, de no dar un balón perdido nunca, de saber siempre que se puede. Eso también otra vez lo puede transmitir el entrenador. Y el, el domingo a la mañana, por ejemplo, hablando de esta de esta situación, estamos hablando con Gonzalo García, que siempre es un placer hablar de básquet con Gonza porque es un tipo este, muy, muy muy tranquilo y muy didáctico como para poder este, dialogar de distintas situaciones. Eh, el domingo a la mañana hubo, hubo un trabajo en el partido entre San Lorenzo y, y, y Gimnasia, hubo un trabajo... Eh, casi a la par de los jugadores de, de Tuyo y, y, y de Julio Fuera de la línea No hablo de correr, obviamente, ni, ni de defender Pero digo, eh, en, en los 40 minutos Los árbitros tuvieron muchas veces Que, que ir hacia los bancos Porque ustedes estaban eh, Viviendo el partido con una intensidad tremenda, ¿no? Sí, sí Son partidos muy finitos Que se pueden definir En, en, en cuestión de de 3-4 ofensivas o 3-4 defensas entonces la verdad tenés que estar activo tenés que estar lúcido como para este, decirle constantemente al jugador situaciones que eh, a lo mejor con el nerviosismo del partido o con el ida y vuelta eh, y también la época del año que estábamos porque hay cuestiones que todavía por lo menos en nuestro equipo no están finas ¿no? claro eh, tanto Mainoldi como este, Luchino y Sandes todavía están encontrando eh, cuestiones eh, tácticas que los demás jugadores, que ya hace dos temporadas que, que están, que ya las tienen. Entonces, claro. bueno, eh, a lo mejor hay que estar un poquito más activo. ¿Y cómo, y cómo hace el entrenador para eh, seguir insertando con tantos partidos en el medio... A, por ejemplo, en tu caso, estos tres jugadores que son refuerzos y que vos mismo marcás pocos entrenamientos, mucho viaje, mucho partido. Al menos, ¿ustedes cómo eligieron la forma de trabajo como para seguir insertando dentro del grupo, no por, por el conocimiento con sus compañeros, sino en, en, en los aspectos del juego que vos mencionás, a, a los tres refuerzos? Sí, este año no fue, no, no fue sencillo para nosotros porque tanto Leo Mainoldi como yo llegamos un poco más tarde en la preparación, casi una semana antes de empezar el torneo. Sí. Eh, lo mismo pasó con Clancy, que llegó bastante sobre la hora, eh, tuvieron un poquito más de tiempo de adaptación Luchino y Sandes. Eh, pero es como que partido a partido vamos encontrando cosas, eh, y ellos eh, van también este, estudiando situaciones, Desde, la, desde los entrenamientos y desde el, lo, la preparación de los partidos es donde ellos van viendo las cuestiones tácticas a realizar, ¿no? El banco de prueba hoy no es tanto la práctica, sino el partido. Y a veces pasa eso, ¿viste? A veces pasa eso, porque para para trabajar en algunas situaciones, sobre todo defensivas, lo necesitas hacer claro. ac activamente. Eh, caminando se, se hace la táctica, pero... Eh, En tiempo real y en una situación real de juego, necesitas tiempo de elaboración para entrenar. Y claro. bueno, nos falta un poquito de tiempo para eso. Eh, Gonza, eh, a ver, todo viste, cuando cambias dos jugadores o tres y mantenés una base, te dicen, y ustedes ya vienen rodados, le pasó a Quinza o le pasa a Regato, te pasa a vos, que ya vienen con una con una base importante que es el cuerpo técnico y cuatro o cinco jugadores. Pero por ahí hay puestos que son fundamentales, qué sé yo, para mí en el lugar de, de Silvio hoy en Santander, en Quinza, el hecho de que no esté el Penca para mí es fundamental, por más que hayan cambiado dos o tres jugadores y hayan mantenido una base, porque el base es todo, digamos, la comunicación, es la continuación de lo que el cuerpo técnico quiere dentro del rectángulo de juego, o en el caso de regatas la lesión de Paolo... Eh, y, y, y a guiar ahora Martín Leiva o sea siempre hay algún atenuante como para decir sí, está bien, el equipo más o menos mantuvo la base pero, pero hay cosas que necesito imagino que en el caso tuyo también porque Santiago Scala te daba mucho a vos este, viniendo desde el banco eh, en, en la posición de esto no va en desmedro de Luchino eh, para nada eh, ¿qué cosas eh, ganaste con los tres cambios y qué cosas perdiste si es que perdiste algo con los tres cambios ¿Y qué cosas faltan para amalgamar a estos jugadores para para que, que, que puedan este, insertarse bien dentro del grupo? Sí, sí, bueno, es evidente que escala en nuestra estructura de juego en un jugador eh, sumamente importante porque nos cumplía las la dos funciones, la de, la de armador y la de escolta, ¿no? Y la verdad que la jugaba de gran manera las dos. Luchino eh, y es un jugador que puede jugar mejor la, la uno que la dos. Yo lo veo mucho más de uno que de las dos eh, Y no tiene el poder de gol Que, que tenía escala eh, Bueno y con los grandes pasa un poco lo mismo A lo mejor eh, Encontramos en, Ma en Mainoldi Un jugador eh, Un experto tirador eh, Un jugador Totalmente Inteligente para jugar eh, Un jugador que constantemente Está abriendo la cancha Por el poder de tiro que tiene Eh, a diferencia de White Perdimos eh, la doble función Porque White también podía jugar bien las situaciones de espalda eh, Entonces bueno La verdad es que cuando entra un jugador Y sale otro, hay cosas que Que se mejoran, y cosas que se pierden eh, Por eso Coincido con lo que decís vos Los equipos cuando cambian uno o dos jugadores Ya no son los mismos equipos No, no, para mí no eh, Entonces bueno eh, También va En el, el, el cómo Cómo Por ejemplo, nosotros lo tenemos a Clancy, sabemos el potencial que tiene Clancy, pero no está de la mejor forma. Eh, está todavía poniéndose. La verdad que, bueno, en ese sentido estamos dando también alguna que otra ventaja. Ya no está reboteando como, como terminó jugando la temporada pasada. Le llevará 10 días más, 15 días más. Bueno, por eso hay que suplirlo de, también de, de, de otras maneras. Entonces los equipos, hasta que se pongan en forma, sin duda que, que no están finos. Y para el partido de hoy, ¿cómo, ¿cómo se prepara y qué evaluación estás haciendo de esta gira por, por Buenos Aires por ahora? No, bueno, nosotros eh, creo que venimos de, de menor a mayor en, en el juego. Eh, todavía tenemos muchos baches durante los partidos. Creo que hemos mejorado bastante la función eh, colectiva, eh, pero que todavía no la podemos mantener en el tiempo de juego, ¿no? Tenemos momentos muy buenos de juego y momentos muy malos tenemos que encontrar todavía eh, la línea como para que los momentos buenos sean mejores, ¿no? Eh, y, y más tiempo Y claro. eh, bueno, la gira dura, dura San Lorenzo eh, tiene un potencial enorme es un equipo eh, con tanta variabilidad ofensiva que la verdad es complicado. Eh, bueno, hoy Boca también, Boca es un equipo en formación, con nuevo entrenador, con jugadores nuevos, que es lógico que tenga vaivenes, pero bueno, eh, respeto mucho el personal, tanto como a su entrenador, como a los jugadores, tiene un equipo altamente competitivo. Eh, y lo mismo Ferro, Ferro le pasa lo mismo, ¿no? Es un equipo también en formación y que y que de lo que se ponen duros, así que, una gira para nosotros complicada eh, cuando tenés que preparar un partido ¿no? ¿qué cosas tenés en cuenta? primero tenés en cuenta en esta etapa, hablo siempre de esta etapa que estamos transitando, ¿no? que es la primera es la, es la del conocimiento, como venís contando de los jugadores este, de aquellos que tenés que insertar en el sistema, digo, ¿qué tenés más en cuenta? ¿tu equipo o el rival? ¿o ambas cosas? No, un poco las dos, un poco las dos Eh, a mí me gusta trabajar sobre el rival poco bueno vengo con el chip de la selección y sí. me dedico totalmente a eso así que este, sí sí a mí me, me gusta me gusta encontrarle el punto el punto flaco al otro equipo el punto fuerte saber de lo que, de lo que disfruta de lo que padece y en base a eso trazar una línea para un plan de juego ¿no? sí. eso eso me gusta y me parece que sirve que sirve mucho. Eh, pero bueno, también tu equipo tiene que producir, no solo es, es la parte defensiva y cómo cómo estás planificando el partido para atenuar eh, la producción del otro equipo. Eh, y... También tenés que trabajar en donde vos podés hacer daño en, en la parte ofensiva también. Así y en que juego un juego cuando te das cuenta, eh, si si lo que vos planteaste te va a dar resultado o no te va a dar resultado, independientemente del marcador, Este, o, o capaz que no, capaz que me decís Me doy cuenta en el marcador Me doy cuenta por una situación de juego Me doy cuenta porque le robamos tres o cuatro pelotas En este sector de la cancha Que ellos lo padecen ¿Cuándo te das cuenta que lo que hiciste te puede servir? Cuando, y mirá, cuando el otro equipo Tiene que recurrir al plan B o al plan C Cuando el plan A de ellos Vos te das cuenta Cuando vos ves los videos te, te, te, Tenés una tendencia del equipo rival Eh, ¿Sabés eh, eh, dónde se posita la pelota más tiempo, más veces? Eh, ¿qué, ju ¿Qué jugador en determinada eh, eh, situación de juego toma más protagonismo? Cuando le sacás eso al equipo rival, cuando lo mandás al, al, al, yo le digo al plan B ¿no? o, al, o al plan C, eh, es cuando tu plan de juego está dando resultado. Ahora, puede ser que el plan B y el plan C del, del otro equipo... Eh, también sea productivo claro. eh, nosotros intentamos con, con San Lorenzo, por ejemplo que eh, de entrada no nos lastimen el juego perimetral, no, que no nos lastimen con los tiros de tres puntos asumíamos el juego de pick and roll de Aguirre y Lideca, y bueno, y la verdad que eh, nos hicieron daño desde el pick and roll Roland se Rolands a hacer daño todo el resto del, del equipo claro. entonces bueno eh, un poco pasa por ahí es, eh, es encontrarle encontrarle el, el punto al equipo rival donde te puedan hacer más daño y y vas por el mal menor tratar de que tomen responsabilidad a jugadores que habitualmente no las tienen claro Gonzalo, eh, permíteme preguntarte por si es que hubo algún incidente complicado el otro día en el último que jugaron de visitante en Comodoro. Eh, ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué algunas declaraciones tuyas? Eh, bueno, naturalmente sintiéndote dolido por lo que había ocurrido, que después algunos colegas de allí de Comodoro eh, pudieron contarle a, a toda la Liga Nacional. Sí, no, no, nada del otro mundo, nada que no pasen otros lados tampoco. Eh, tampoco me quiero poner en víctima de una situación que la verdad no, no, no, no fue para mayores. Uno siempre intenta, de cuando trabaja, dar lo mejor para, para el club donde está. Obvio. En mi caso particular, y como muchos de mis colegas, se pone la camiseta del club donde trabajan. Y, y a veces uno quiere verse también que eso se refleje con el resto de, de la institución ¿no? y bueno, cuando no pasa a veces duele un poco pero bueno eh, ya está, eh, la verdad que fue la calentura del momento hablé con el presidente del club la verdad que tengo la mejor con gimnasia de Comodoro porque la verdad que es un club un club que me hace acordar mucho al San Andrés de los años 90 la verdad que eh, lo disfruto la verdad que al club lo disfruto Eh, trabajo muy cómodo estoy muy bien bueno no no me gustaron los insultos esa la verdad no ¿Pero eh... fue ese hecho aislado o, o, o notás que en el último tiempo tal vez hubo algún algún foco de agresividad para con vos que que, que te generó molestar no solamente este hecho del otro día eh, no es un poco desde que empezó la De esta liga viste no no la verdad que no uno tendría que ser sociólogo también para entender ciertas cosas que pasan ...pero pasan, yo creo que pasan en todos lados... ...no ¿verdad? Gonzalo, no, no... Eh, ...a ver, eh, perdoname que te interrumpa acá... ...no... ...y te, te, te voy a decir porque a mí me pasó también lo mismo... ...muchas veces... ...y, y no está bueno acostumbrarse a recibir insultos... A, ...a nadie... ...por pagar una entrada o dos o diez... Este, ...le da derecho a ir a la cancha a insultar a alguien que está laburando... ...porque vos no vas a pararte en la puerta del trabajo de... ...de, de uno o de dos personas que te insultaron... ...a decirle cuando el tipo están trabajando al banco o en la oficina y vas y los insultas, no los insultas, no lo hacen ni lo harías, este, y, y si bien esta es una actividad pública, que, que se puede mezclar la mal llamada pasión con el fanatismo, eh, me parece que nada tiene que ver eso con este un, un insulto o con ir a querer este, eh, molestar al tipo que está laburando, y encima... Y encima, eh, a ver, no, no tendría que ponerlo en la balanza, pero lo pongo, este tu trabajo, tu trabajo ha sido impecable de, desde lo profesional, como siempre, en todos los clubes donde estuviste, porque siempre has entre, entregado lo mejor y por eso gozás del reconocimiento que tenés por parte de todo el medio y de diez años de trayectoria en la selección argentina, siendo el más veterano de los entrenadores que estás en la selección argentina elegido por tus colegas para trabajar con ellos que no es poca cosa eso habla de la lealtad que, que vos tenés hacia el entrenador jefe lo cual pondera mucho más todavía eh, tu bonomía de persona este, además los resultados porque eh, si uno pone en la balanza todo lo todo lo que hicieron lo que construyeron con gimnasia como de los últimos años eh, es un chapó y nada más no cabe otra cosa no Sí, bueno, por eso eh, no es que lo tomo a la ligera porque si me pasó lo que me pasó, me fui dolido de la cancha y, y lo expresé públicamente es porque no, no, no lo paso por alto. Lo que quiero decir es que no me quiero victimizar con la situación, no, eso está ni, claro. ni tampoco ni tampoco quiero caerle al club porque la verdad que con el 99% de la gente eh, la mejor. La mejor, la mejor, las la finales, la recontra disfrutamos. Seguro. Eh, y, y con el club institución, estoy bárbaro, por eso te digo, que me, me siento cómodo con el personal con el que trabajo, con, con, con el personal que trabaja en el club, la verdad, la mejor. Pero bueno, la verdad que me primero me sorprendió y después me dolió, me dolió, porque uno, la verdad, se pone en la coraza cuando va a jugar fuera de su casa. Claro, claro. Pero no adentro. Y, que esperás, viste, esperás y bueno, es, es parte, como decís vos, a veces es parte del folclore. Pero que te pase en tu casa, a veces a veces no, no, no, no es grato, no, no, no, no, no, no, no, no, no, gusta, la verdad que seguro, seguro. cae mal y y bueno, eh, por eso lo, lo quise remarcar como una, una cuestión que no me gustó y que Bueno, espero que no vuelva a pasar Bueno, tal eh... vez el contraste eh, de esta situación Tras ese mismo partido eh, Con respecto a este plateísta Que entendía que no estabas haciendo bien tu trabajo Y que te insultaba y demás eh, No sé si te contaron o, o, o leíste en Twitter La sentencia del profesor Hernández Diciendo que eh, que, que admira tu trabajo Y que vos demostrás Que sos uno de los mejores entrenadores Que dio la historia Del básquet de la Argentina. Hernández, eh, ni bien terminó el partido, eh, puso en su cuenta de Twitter esto que, que, que te hago referencia. Bueno, seguramente lo, lo hace desde, desde el cariño que me no tiene. Creo. Y que leyó, leyó un poco la situación como venía este, en la cancha. Pero bueno, uno también se puede equivocar, uno puede. Como los jugadores pueden errar una bandeja, como. ¿Seguro? Todo el mundo en su trabajo puede. Este, y aparte también mi trabajo, yo sé que es materia opinable, ¿no? Eh, Todos todo tienen un entrenador dentro. Eh, eso lo tengo claro, dice... Y hace 25 años que dirijo Vázquez... ¿Hola? Sí, sí, sí, sí. Ah, escucha. Que dirijo Vázquez Profesional, así que ya sé, yo entiendo cómo es todo. Eh, pero como habíamos se había conseguido eh, una comunión entre el equipo y la gente... Eh, había la verdad que había una onda positiva en estos dos años que estuve eh, total me sorprendió mucho lo que pasó en estos en estos partidos que jugamos en casa pero bueno repito no no no me quiero poner en víctima ni, ni hacer un alarde de nada eh, pasó me dolió y esperemos que que, elegir, que el equipo juegue tan bien como para que todo el mundo se vaya contento y puedan aplaudir al equipo. Y si no juega tan bien, también tienen que, si no quieren aplaudir, no tienen por qué insultar. Gonzalo, como siempre, un gusto charlar con vos, este, hablar un rato de básquetbol distendido, preguntarte cosas que nos interesan acerca de, del juego, del preparado de un equipo, el armado de un equipo, que también son importantes, y a veces en la vorágine de tantos resultados, de tantos partidos, este, uno a veces no puede charlar de estas cuestiones que también hacen a, a, a la actividad, ¿no? Totalmente, totalmente. Les agradezco a ustedes el, el contacto. ¿eh? Abrazo chau, enorme, chau. que tengas un, una buena estadía en Buenos Aires y que tengas una buena gira. Hoy jugás con Boca y el jueves vas con Ferrocarril Oeste, así que un abrazo enorme, dale. Igualmente, eh. Chao, chao, chao, chao. Bueno, Gonzalo García, siempre es lindo hablar con con los entrenadores en general, ¿no? Porque son didácticos, porque nos van disanando, porque nos cuentan.